Auspicia Informativo Farco. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera Comercial, más información en www.bancocreditcop.com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 Gobierno de la Pampa.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 fue en la reunión del Comité Central Confederal en el que participaron las distintas vertientes hasta ahora distanciadas. En el encuentro se hizo un llamado a la unidad del Movimiento Obrero, se rechazó el proyecto de Juntos por el Cambio que busca eliminar la indemnización por despido y se expresó el apoyo al frente de todos. La CGT realizará su renovación de autoridades el próximo 11 de noviembre y se espera que se llegue a una conducción en la que estén todos los sectores internos representados. radiográfica realizó una cobertura especial de este encuentro. Vamos a escuchar a Marina Jauregui Berri, del sindicato docente SADOP, a Walter Correa, del sindicato de curtidores, además diputado nacional, a Pablo Moyano de Camioneros y a Héctor Daer, uno de los actuales secretarios generales de la central. Una organización sindical, venga una mujer y un hombre, un hombre y una mujer pero que cuando estén sentados en el Consejo Directivo, el 30% que esté sentado sean mujeres, para que tenga validez este Consejo Directivo. Pero para eso tenemos que generar que todas las compañeras estén adentro de la del Consejo Directivo. Si no, nos vamos a seguir engañando. Nosotras, las compañeras, le hicimos el primer para Macri hemos estado en la calle junto con los compañeros peleándola durante todos estos años y realmente sentimos que es necesario y que es importante que podamos estar en la mesa donde se toman las decisiones todo lo que lo que se expresó en cuanto al momento que estamos viviendo y a las dificultades que tenemos en el caso de las compañeras se agrava más desempleo más precarización peores condiciones de trabajo, más dificultades de salud, y en eso la pandemia ha venido a agravar. Es hoy, es ahora y es por nosotras. Muchas gracias. Que se tome en cuenta esto del debate, que bienvenido sea, que bienvenido sea el debate, la discusión entre los compañeros, con los compañeros, con las compañeras, y en este debate yo pido, solicito, a este colectivo, en este confederal, ...de que se tenga en cuenta las regionales... ...las regionales del interior del país... ...las regionales de interior de la provincia de Buenos Aires... ...que han hecho un esfuerzo notable... ...considerable... ...y que yo me siento parte de una regional también... ...y que también se han invitado los compañeros del interior del país... ...a discutir debatir la unidad que se viene. Ya salió públicamente sin ningún tipo de vergüenza... ...pidiendo la eliminación de la indemnización... ...seguramente van a venir... Luego, por la quita de las vacaciones pagas, como lo ha dicho este personaje de Córdoba, el juez. Y bueno, para eso tenemos que estar unidos, para defender al gobierno y para rechazar cualquier cualquier intento de reforma laboral, siempre en perjuicio a los trabajadores. El presidente Alberto Fernández dijo que se necesita cambiar planes sociales por trabajo. Lo hizo al encabezar el acto de inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz en la provincia de Buenos Aires. El presidente reiteró también que escuchó el mensaje electoral y comparó las respuestas que está dando con las que dio el macrismo al perder las PASO de 2019. Estamos inaugurando una facultad, no un edificio. Yo quiero hacer memoria junto a ustedes, porque en el 2019 otros perdieron las elecciones primarias. ¿Y saben lo que pasó al día siguiente? Que esas elecciones primarias se perdieron. Cerraron el Ministerio de Salud, cerraron el Ministerio de Trabajo, cerraron el Ministerio de Ciencia y Técnica. No saben la alegría que tengo que después de haber perdido esas elecciones yo venga a mantener en pie la educación pública. Que en esta facultad sigamos generando médicos, médicas, enfermeros y enfermeras para que la salud pública argentina siga en pie. El mensaje que recibimos lo hemos oído, pero la respuesta nuestra es esta, lo que necesitamos es cambiar planes sociales por trabajo. Eso no significa dejar abandonado al que necesita de la asistencia del Estado. Significa que debemos reforzar nuestros esfuerzos para que los argentinos y las argentinas recuperen el trabajo que le dé dignidad en sus familias. Síguenos en Twitter @farcoargentina. Organizaciones defensoras de los humedales piden que el gobierno de Santa Fe denuncie al de Entre Ríos por la destrucción de las Islas del Paraná. El informe de nuestro compañero Pablo Ruso desde la radio comunitaria Barriletes. La multisectorial por los humedales de Rosario impulsa denuncias contra el Estado entrerriano Desde la multisectorial explicaron por qué exhortan al gobierno santafesino, a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y al municipio rosarino a que denuncie al Estado Municipal de Victoria y al gobierno de la provincia de Entre Ríos respecto a la devastación del humedal. Desde Radio Barriletes conversamos con Julieta Bernabé, integrante de la multisectorial, quien detalló que entre 2020 y 2021 se calculan casi un millón de hectáreas quemadas. Bernabé destacó que no son solamente quemas las que sufre el ecosistema. Eh, está devastando el humedal un montón de actividades y emprendimientos que son sumamente dañinos. Acá uh -huh. estamos viendo cada vez más el tema de los terraplenes, uh -huh. terraplenes de kilómetros que cortan cursos de agua, secan lagunas, gente elevando la tierra y metiendo ganado y siembra. Uh -huh. Minería, caza ilegal, urbanización bestial, están realmente haciendo un daño terrible que va a ser muy difícil después de volver poder volver atrás. Julieta Bernabé habló del gobierno que deja hacer. Nosotros hemos optado, digamos, por hacer un pedido a nuestros gobiernos, a los gobiernos municipales y al gobierno provincial de Santa Fe para que se denuncie al gobierno de Entre Ríos y al municipio de Victoria por lo que es esta inacción y este dejar hacer. Acá, si bien es totalmente justo buscar a los particulares, individualizarlos y penalizarlos, acá hay algo que va más arriba, que es un sistema, un gobierno que los está dejando hacer y mientras eso no cambie, queremos que nada va a cambiar realmente porque además a los particulares, en el peor de los casos, les ponen una multa muy baja, según sí. lo que me dicen, y las ganancias son muy altas, sí. con lo cual eso no va a frenar nada. Sí. Necesitamos el compromiso serio de los gobiernos ordenando el territorio y poniendo orden. Además de Rosario, estos mismos pedidos entraron en los municipios de San Lorenzo, Granadero, Baigorria, Villa Gobernador Galvez, Arroyo Seco y Villa Constitución. Asimismo, en las localidades de San Pedro, Varadero, Ramallo y San Nicolás de la provincia de Buenos Aires, están trabajando en una territorialización del mismo reclamo contra el Estado entrerriano. No no es una lucha de un pueblo contra el otro, eso lo remarcamos siempre. Claro, claro, claro. Estamos unidos, eh, sabemos del compromiso enorme que tiene el pueblo de Entre Ríos para con el ambiente y la lucha que llevan allá. Pero bueno, a veces corresponde eh, llamar la atención a los gobiernos, sea de un lado, o sea del otro, sea quien sea, cuando se hacen las cosas malas. Hay que ir hacia adelante y hay que modificar eso por el bien de todos. Informo para Farco, Radio Comunitaria Barriletes. El país llegó a los 50 millones de dosis aplicadas contra el coronavirus. La cifra se superó en la jornada de ayer, llegando a más de 29 millones de personas con al menos una dosis y casi 21 millones de con las dos dosis aplicadas. Hasta ahora llegaron al país más de 63 millones de vacunas de distintos laboratorios. El 61% de mayores de 18 años ya tiene dos dosis y el 90% de esa misma franja etaria tiene al menos una dosis. La ministra de Salud, Carla Bisotti, justificó las últimas flexibilizaciones anunciadas por los buenos indicadores de la situación epidemiológica retrasar el ingreso de la variante Delta, que ha tenido un impacto enorme en muchísimos países, y avanzar con la campaña de vacunación. Ambos objetivos se han cumplido y eso está traducido en el número de casos, en el número de hospitalizaciones y en el número de muertes que viene descendiendo hace más de 15 semanas consecutivas, con menos de 50% de ocupación del sistema de salud. Hemos retrasado el ingreso de la variante Delta en forma exitosa, hemos eh, avanzado en la campaña de vacunación con casi el 90% de los mayores de 18 años con eh, el esquema de vacunación iniciado, el 61% de los mayores de 18 años con su esquema de vacunación completo, un indicador muy relevante. Para tener una mirada favorable es la cobertura de vacunación con esquema completo de las personas mayores de 50 años, que son quienes más se han hospitalizado y fallecido durante las olas anteriores en el mundo, no en Argentina, está arriba del 83%. Vamos ahora a Córdoba porque allí el sindicato ATE le reclamó a la ministra de la Mujer de la provincia por la demora en hacerles contrato a monotributistas que cumplen funciones casi sin derechos. Nos informa nuestra compañera Emilia Calderón desde la Radio Comunitaria La Ranchada. Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Ministerio de la Mujer, ATE Córdoba solicitó audiencia a Claudia Martínez. En dos notas dirigidas a Claudia Martínez, Ministra de la Mujer de Córdoba, el Consejo Directivo Provincial de ATE solicitó información precisa sobre cuándo se van a realizar los pases a contratos de las y los trabajadores monotributistas. ATE Córdoba dio a la Ministra un extenso y detallado panorama de las dificultades que atraviesan las y los trabajadores. Compartimos el testimonio de Sandra Cáceres, delegada de ATE e integrante de la CTA Autónoma Regional Córdoba. Desde el año 2015 con la gestión de Claudia Martínez eh, es muy difícil y doloroso trabajar eh, como lo hacemos, con el compromiso que lo hacemos, cuando no tenés lo mínimo, tenés que en la diaria estar reclamando, cuando ha pasado desde el año 2015 hasta el veintiuno, seis años, y recién ahora están tomando cartas en el ministerio por la posibilidad de que nuestras compañeras monotributistas pasen a contrato y son solamente 10 he visto más de 30 compañeras como decía renunciar pero sé de que hay muchas compañeras más que necesitan presentar su renuncia porque su salario no alcanza porque están a lo mejor habiendo cumplido su jornada que es exceder, digamos, las horas comprometidas de trabajo y tienen que poner a disponibilidad 24 horas su teléfono y esto hace que la función Se entrometa en la, vida, en la vida cotidiana de las trabajadoras. Magros salarios, abuso de figuras contractuales que precariza al personal, falta de trabajadores y trabajadoras en distintas áreas y carencia absoluta de diálogo son algunas de las situaciones que el gremio planteó resolver con la funcionaria. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.